Siete cincuenta. Sabemos Quiénes serán los tres integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2, que hoy a las 11 de la mañana van a abrir el juicio contra aquellos que son acusados por la tragedia de 11. Sabemos que son Rodríguez Jiménez Uriburu, Jorge Alberto t a s s a r a y Jorge Luciano Gorini. Lo que no sabemos a esta altura del partido. Cuando restan nada más que seis horas para el comienzo del juicio, es. ¿Quiénes son aquellos que van a pedir justicia? Es increíble, ¿no? A esta altura del partido, después de dos años, tantas marchas, tanta denuncia, resulta que ayer llegaron a un arreglo económico, los patrocinados por María del Carmen Verdú. Y Marcelo Parrilli. Ya lo habían hecho quienes estaban detrás del abogado Miguel Ángel Arce Ageo. Y se supone que por estas horas todavía continúan las negociaciones con aquellos que defiende Dalbón. Son cuatro los grupos en los que estaban divididas los familiares de las víctimas. Quedaría solamente un. Solo、eh, una sola víctima, un solo muerto con su abogado en la sala. Se, casa, se trata del caso Menghini-Rey, quien es defendido por Leonardo Menghini y Leila Leiva. De todos los muertos, de las 51 personas que perdieron la vida, solamente una. Tendría su representado en el juicio. Es cierto, no hace falta ni siquiera que una de ellas se presente en el juzgado para que el juicio comience, porque sí lo haría el Ministerio Público Fiscal. No hace falta ni siquiera que un solo abogado de las víctimas se presente. Pero también es muy cierto que van a pasar dos cosas: primero, que van a caer casi el 90% de los testigos. Y ese es un dato sustancial. Y en segundo lugar, es que el juicio queda, queda bastante débil. La condena adelgaza y, y sentibia se la acusación. No es lo mismo. No vamos a andar con, contándole las costillas a, a cada una de las familias que llegaron a un acuerdo económico con TVA. ...es Trenes de Buenos Aires, quien está poniendo el dinero para que estos no se presenten. La realidad de cada uno, por supuesto, no cabe ninguna duda,、eh, tiene que ver con situaciones muy ...muy complejas. Que no esté Dalbón, que no esté Arcea Geo, son dos de los abogados que realmente menos le preocupan a TVA. Sacaron de encima a Marcelo Parrilli. Hombre del Cels, se sacaron de encima a María del Carmen Verdú, una de las fundadoras de la Correpi, una peleadora incansable por el gatillo fácil y por todas las muertes que el Estado ha perpetrado contra civiles en tiempos democráticos. La cosa está complicada. Si dos años después solamente la querella la presenta el abogado de Menghini, La cosa está muy, muy, muy complicada. De 350 testigos, calcula que se van a caer el 90%. Es increíble. Son 29 los acusados. Ojalá que tengamos justicia. Ya comienzan dos horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Gustavo Campana, hasta las 7 de la mañana, en AM750. Cinco horas, ocho minutos, ya pasaron de este martes 18 de marzo de 2014. La temperatura o t o n i a l como en los últimos 14 días para volver a casa. Con, bueno, hoy algo menos que primaveral, ¿eh? se habla de 22 grados de máxima, ya subiendo la temperatura a partir del día jueves, para mañana está previsto lluvias y más descenso de temperatura, con una máxima de 21, y la cosa se va a establecer el viernes en las puertas del fin de semana con buen tiempo y una máxima de 23 grados. Así arranca desde el punto de vista climatológico la cosa con paraguas para mañana. Hoy. 22 grados de máxima, ni siquiera primaveral. Mirá cómo nos está recibiendo esta segunda mitad del mes de marzo. Bueno, la tapas, las tapas de los diarios lo que proponen hoy es mucho Cristina con Francisco. En algunos casos, mucha hipótesis, en otros, solamente. La versión oficial, aquella que pudo dar、eh, Cristina Fernández de k i r c h n e r en diálogo con la prensa después del encuentro con el Papa, fueron tres horas, agenda abierta, un diálogo cálido, ese es el, el dato más importante a la hora de calificar lo que uno encuentra de la palabra de la Presidenta de la Nación, y por otro lado, el pedido de Francisco de. De trabajar por la unidad latinoamericana, quizás fue el dato más, más político de los que se pudieron saber, por supuesto, no cabe ninguna duda, y en función de cómo es la costumbre vaticana, y en este caso profundizada porque se trata de un Papa argentino y una Presidenta de la Nación, que muchas cosas han quedado solamente entre dos personas. Pero más allá de eso. Infinidad de medios, sobre todo aquellos que juegan a ser el principal partido opositor político de la Argentina, haciendo cualquier cantidad de hipótesis sobre y algo así como puentes que ha pedido la Presidenta de la Nación se establezcan entre el Vaticano y Buenos Aires para salvar lo que queda de su gobierno. Esto es más o menos el, el resumen de lo que te dice Clarín, de lo que te dice la Nación, esencialmente Clarín, de la mano de un Sergio Rubín, que por supuesto. Tiene que imaginar mucho más de lo que conoce, pero que en su supuesto rol de hombre vaticano, desde hace tanto, tanto, tanto tiempo, es el que, bueno, supuestamente te va a entregar la información más fidedigna. Bueno, por ahí pasan los, los diarios, por supuesto que hay en la mayoría de ellos un lugar destacado para el 3,4% de inflación del mes pasado. De febrero, para todos los apuntes que hizo Kisilov en conferencia de prensa sobre muchas de las cosas que estuvimos planteando aquí en el mes de enero, cuando te decíamos que después de haber generado las este, las pautas económicas para un desastre, llega el, la primera medición de l nuevo sistema para te, tener el costo de vida a nivel país, cosa que hasta este momento no teníamos, y una vez que esto aparece. Lo que te dicen era: vieron que la inflación era muy alta. Lo primero que te hicieron fue la corrida cambiaria. Después llegó la, el empuje para que se dé finalmente el aumento del dólar.、Eh, generaron todas las condiciones para que estos números se den. Y una vez que se dan, te dicen: Ah, viste, te muestro el espejo, ahí estás. Y lo que Kisilop te está diciendo es: Bueno, a partir del mes que viene, seguramente los índices van a ser otros, teniendo en cuenta que nos llevó dos meses poder controlar estas variables. Los números seguramente van a desacelerarse a partir del mes que viene. No tiene mucho sentido estar estableciendo pautas sobre este 7,2% entre enero y febrero para saber qué es lo que va a pasar en diciembre próximo. Por ejemplo, como ya están planteando algunos, como si la cosa fuera simplemente multiplicar por 12 este, los índices de vida de principios de año. ¿no? Una cosa así muy. Primaria y que además no resiste ningún tipo de análisis, pero que es efectista y que en algunas etapas golpea y golpea muy duro. Bueno, más o menos por ahí está la cosa, junto con este tema que planteábamos en el editorial y el juicio por la tragedia de once que va a comenzar hoy, sabiendo perfectamente cuántos son los integrantes del tribunal y sin saber quiénes serán los que encabezan la querella. Una situación realmente. Increíble a esta altura del partido, teniendo en cuenta todo lo que se dijo y cómo se fue negociando en silencio, porque nos encontramos en las puertas del juicio con esta novedad, después de mucho tiempo de silencio. Uno realmente no puede creer que estas negociaciones se llevaron a cabo en las últimas 48 horas. Hay mucho tiempo detrás de esto, hay muchas cifras y lamentablemente muchos abogados que en esto. Sobre todo en el caso de Gregorio Dalbón, son expertos, ¿no? Negocian la de él, negocian la de los familiares de las víctimas. En el caso de v e r d ú y de Parrilli, por supuesto que llega la, la gran preocupación, ¿no? Si TVA fue capaz de sacarlos a ellos del medio, es muy compleja la historia, realmente muy, pero muy, muy compleja. Cinco horas catorce minutos en toda la República Argentina. Hoy tendremos una primera hora de programa muy manal, porque están cumpliendo años dos de los tres. Claudio Gavis nació un día como hoy, pero de 1949. Tres años antes había nacido don Javier Martínez. Vamos a escuchar mucho manal, hecho por los grandes del rock nacional y por los tres como solistas. Una casa con diez pinos, Javier Martínez. <música> Horas 18 minutos en toda la República Argentina, la temperatura actual 22 grados,、eh, 19 la máxima de hoy será de 22, muy poca amplitud térmica,、eh, como ayer, 3 grados nada más entre la mínima y la máxima. Para mañana, una máxima de 21, dicen lluvias a partir de la mañana, mejorando por la tarde. Marzo, Marzo, Marzo. Mar, mar, mar, mar, marzo. 750. Marzo. m Marzo. Marzo. 750. El título más importante de Tiempo Argentino dice a cinco columnas: Francisco le pidió a Cristina por la unión de América Latina. La mandataria afirmó que comparte un lenguaje común con Bergoglio y destacó el documento e v a n g e l i g a d i u m escrito por el Pontífice, en el que se denuncia a las economías de exclusión. Fue, esto lo agregamos nosotros entre paréntesis, un documento muy extenso, casi 200 páginas, muy bien cajoneado、eh, por la prensa hegemónica en la Argentina, porque es un, un golpe muy duro, si querés, desde un lugar. Teórico hacia el neoliberalismo, durísimo, ¿eh? durísimo, pero excelentemente cajoneado por la prensa hegemónica en la Argentina. Subtes, la justicia propone bajar el tarifazo de Macri.、Eh, recordamos que el macrismo deberá adecuar o rectificar la tarifa en cinco días. El viernes subió a cuatro pesos con cincuenta. Mientras tanto, el PRO, por supuesto, va a estirar los tiempos y va a apelar la medida. El dato económico más importante en la etapa de tiempo tiene que ver, por supuesto, con el índice de precios de febrero, que fue del 3,4%. Tuvo una baja del 0,3% con respecto al mes anterior. Críticas a los números de las consultoras privadas. Del exterior, Putin reconoce la independencia de Crimea de Ucrania. El presidente ruso avaló por decreto la soberanía del Estado Crimeo. En Occidente. Ya, por supuesto, son、eh, mayoría los que desconocen el referéndum. Fundamentalmente, hay allí un, una muy buena diferencia norte-sur.、Eh. Ahí lo tenés a, a toda Europa junto con los Estados Unidos. Ahí tenés a la OTAN enfrentando a, a Rusia. Y hay una discusión hacia abajo donde muchos gobiernos latinoamericanos están. Este, dando por, por, por válido la, la autodenominación de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos, y una vez más vuelve a enfrentarse esa dicotomía que tantas veces se ha planteado en el seno de, de las Naciones Unidas. ¿no? A pie de t a p a dice: La justicia investiga al diputado Sergio Massa por una denuncia de enriquecimiento ilícito. Un fiscal inició la causa que recayó en el juez Lijo, fue tras la denuncia de una abogada. Por una investigación de la revista 23 sobre el incremento patrimonial del líder del Frente Renovador. El dato deportivo de la etapa de tiempo dice: lo de Mostaza es paso a paso. Los dirigentes de Racing lo ratificaron, pero sin mayoría. Los temas de Tiempo Argentino en l a m a ñ a n a de hoy. ¿Qué dice Clarín? Hay dos datos que se reparten por mitades casi idénticas. La primera plana del diario del Grupo Noble. Preocupación del Papa ante Cristina por la exclusión social. Fíjate qué segunda lectura política tan diferente a, a la de tiempo. Lo dijo la presidenta luego del almuerzo en Santa Marta, la residencia de Francisco en el Vaticano. Se reunieron en un clima cordial durante dos horas y media. Ella llevó de regalo libros, un termo y un cuadro. Después viajó a París para seguir su gira. El otro dato importante de etapa dice que el gobierno admitió otro fuerte salto de la inflación en febrero. Lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Los mismos que、eh, armaron, condicionaron el escenario para que esto suceda, hoy te lo enrostran. El índice oficial que informó Kisilov fue del 3,4%, pero el gobierno porteño y la mayoría de las consultoras habían calculado un incremento superior al 4%. El costo de vida ya había subido un 3,7% en enero, de acuerdo a la nueva medición del INDEC. Protesta récord, acá aparece el tema docente y provincia de Buenos Aires. Sigue el paro en la provincia y hay más tensión. La huelga de maestros cumple hoy 10 días. El gobierno bonaerense comunicó que no habrá otra oferta salarial. A pie de tapa, hayan pruebas que confirman el origen del universo, las captó un telescopio de la NASA. Policiales roban, robaban a un taxista y mataron a un policía, el tema tiene que ver con Flores y con la noche de ayer. Y del mundo, el avión perdido sigue sumando incógnitas. La tapa de Clarín que cierra. Con un dato de sociedad y espectáculo, el dolor de Mick Jagger, su novia, la diseñadora c Gwen Scott, fue encontrada muerta en su vivienda en Nueva York. Jagger quedó devastado, dijo su vocero. Más manal por los padres de la criatura, pero cada uno en condición de solista. Alejandro Medina y su gran versión de Avenida Rivadavia. Hey, hey, hey.、Uh, hey, hey, hey. Oh, hey. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. 私たちは私たちの家族にとってはありません。 せっかく、たく a mi ったかい。 29 minutos en toda la República Argentina. Actualizamos los datos del tiempo. Bajó un poquito más la temperatura en Capital y alrededores. Ahora está clavada en 13 grados. La humedad alta del 80%. La visibilidad óptima. Y el viento desde el sudeste a 5 kilómetros en la hora. ¿Para cuándo? Para agua, según el extendido. Para mañana. Por la mañana y también por la tarde-noche. Recién el jueves la cosa mejora. Aumenta la temperatura. Se va a 27. Y el viernes, en las puertas del fin de semana, otra vez la temperatura vuelve a bajar con una mínima de 17 y una máxima de 23. Está todo inventado. Steven White, si le disparas a un mimo, ¿tienes que usar silenciador? Está todo inventado. Fragmentos de humor en a m 7 5 0 La Nación es el primero de todos los matutinos porteños que estamos revisando que cita en tapa el tema juicio de once y los querellantes que acuerdan no ir a juicio, justo cuando estaban faltando muy pocas horas para que a las once de hoy la cosa comience. Recién en el día de ayer, el tercer grupo de las víctimas aceptó el pago de 300 mil pesos. Esto es un dato que tira la Nación. Los acuerdos son secretos, no se conocen cifras desde el punto de vista oficial. Y según la Nación, según la Nación, de los cuatro grupos ya quedaría uno, el de Mengini. Increíble, ¿eh? absolutamente increíble. De los cuatro grupos, el dato cierto hasta anoche era que había dos que habían arreglado y quedaban dos. Entonces. Ya a esta altura del partido, el grupo de Dalbón es el tercero que se sumó para consumar el acuerdo y que el dinero de TVA vaya a las víctimas y un porcentaje bastante importante también a sus representados. Comienza hoy a las 11 y solamente la defensa de Mengini será la que estará en tribunales. Absolutamente increíble a dos años de aquello. La Nación te dice en tapa, como los dos datos más importantes, vuelven a. Admitir una inflación muy alta de 3,4% en febrero es similar a las cifras privadas. En lo que va del año llega al 7,2%. Y Kisilov dijo que este mes bajará. El otro dato importante es Cristina del Vaticano, la presidenta, habló de sintonía. Y coincidencias con Francisco. El Papa le dedicó un encuentro de dos horas y media. Según relató Cristina, compartieron visiones y preocupaciones y no se habló del país. Silencio del Vaticano. Más datos secundarios en la etapa de la Nación. La pauta oficial, otra vez para medios afines. Diez grupos se llevaron casi el 50%. Lidera Spolsky y creció mucho. Cristóbal López. Coincidiendo con Clarín, también a pie de t a p a el Big Bang aparece en La Nación. Detectan los ecos del origen del universo. Un grupo de científicos descubrió la huella de la explosión inicial. Y otros dos datos que tienen que ver con el mundo del espectáculo. Mete gol en Estados Unidos. El film de Campanella tendrá voces, pero ahora de Hollywood. Y nuevos desafíos para Pergolini. El director de v o r t e r i x y de la Rock and Pop analiza cómo la tecnología pone en jaque a la radio. Los títulos de la nación de este martes 18 de marzo. A seis columnas, el argentino trae como dato principal de portada: Cristina y Francisco tuvieron un cálido y extenso encuentro. La presidenta fue recibida en la puerta de la residencia por el Papa. Intercambiaron regalos y compartieron un almuerzo a solas. Luego la jefa del Estado argentino viajó a París. Un fiscal pide investigar a Masa s por enriquecimiento ilícito. Y esto es a partir de la denuncia de la abogada Carolina Gómez, donde pide explicaciones por el incremento del patrimonio. El caso lo reveló la revista 23. Sigue firme el juicio por la tragedia de once, comienza hoy. Recordamos que, así como lo planteamos en el editorial, no hace falta que ni siquiera ninguno de los abogados de los familiares de la víctima se presente. El Ministerio Público Fiscal lo llevaría adelante. Pero de los cuatro grupos en los que estaban divididos, solamente uno, solamente uno, con un caso de los 51, se presentaría. Macri tiene cinco días para rectificar la tarifa del s u b t e la inflación bajó a 3,4%. Directora de Educación de la provincia de Buenos Aires, los chicos merecen estar en el aula. El dato de internacionales, Crimea ya es un estado soberano. Hoy se espera la palabra de Putin al respecto, un dato fundamental para ver cómo continúa la relación de Rusia con un occidente que le da la espalda, hablando fundamentalmente del norte, de ese. Conglomerado de países que conforma la OTAN. El dato futbolístico: por ahora Mostaza no tiene fecha de vencimiento, academia en crisis. Esto tiene que ver con la rectificación que algunos están pidiendo y la ratificación que llegó de manos de un grupo de la comisión directiva, que por ahora es la que tiene el poder de decisión. La cosa viene dividida y la polémica continúa. Control sorpresa de la Comisión Nacional de Transporte: el 32% de las combis y los micros están en infracción. Y el último dato y es l último dato e entre risueño. En realidad sería muy cómico si no fuera porque es verdad, ¿no? Pierre confesó que habla en sueños con Ángeles Rawson. El ex defensor del portero dijo que se fue de la causa porque en sueños Ángeles Se lo pidió. La tapa del argentino esta mañana. 5 horas 35 minutos,、eh, la temperatura para Capital y alrededor es clavada en 13 grados, 80% la humedad. Se habla de lluvias recién para el día de mañana. Hoy estamos con mucho manal en la primera hora de programa, porque en el año 46, un día como hoy, nació don Javier Martínez. Y tres años después nació Claudio Gavis. Dos de los tres están cumpliendo años. Y estamos versionando la música de Manal, aquellos que fueron parte de ese padrinazgo del rock nacional a f i n a s de los 60, con grandes voces. Una versión muy buena de Doña Laura a cargo de la gran Guadalupe Raventos. tiempos De la cueva, tiempos de pocas monedas en los bolsillos, y Doña Laura era la dueña de la pensión donde vivían los tres que terminaron siendo gran parte de los constructores de aquella etapa fundacional del rock nacional. Quedó para los tiempos aquello de Doña Laura, el pedido del pago de la pensión y los pibes siempre pidiendo un poquitito más. De 5 a 7. Gustavo Campana, en AM750. Cristina con el Papa es el tema más importante que trae en primera plana, página 12. La presidenta almorzó a solas con el Papa durante casi tres horas. Compartieron preocupaciones sobre la inclusión de los jóvenes y las injusticias provocadas por el capitalismo financiero internacional. Cristina. Aseguró que Bergoglio tiene como objetivo que la región se mantenga unida y solidaria. Datos del menú vaticano, de acuerdo a lo que consigna el título de página 12. Datos secundarios: empieza el juicio d e 11 con dos querellas menos. Página、a、marca que son dos las querellas que se bajaron y que serían dos las que se van a presentar. La nación, en este caso, confirma que son tres las que se bajaron y que solamente quedaría. Uno. Agrega el título: hay 29 imputados por la tragedia, y señala página que son dos de los cuatro representantes los que ya llegaron a un acuerdo económico. El dato que tiene que ver con la inflación lo resume página a través de una. Textual de Kisilov, entre enero y febrero hubo distorsiones injustificadas y excesivas. El índice de precios al consumidor creció un 3,4% en febrero, impulsado por medicamentos, autos y carne. Kisilov aseguró que la desaceleración empezó en la segunda quincena y que se va a sostener durante todo el mes de marzo. Son Los títulos de página 12 en la mañana de este 18 de marzo de 2014. Para el cronista, por supuesto que el dato inflacionario es el más importante. El tema Papa y Cristina aparece muy, pero muy, muy, muy chiquitito, casi a pie de tapa. El Papa y Cristina, un diálogo que preserva la buena convivencia. Pero a cuatro columnas te grita que el gobierno reconoció una inflación del 7,2 en dos meses y respaldó el trabajo del INDEC. Los precios mayoristas. Acumulan una alza del 10% y crean presión para el mediano plazo. Más datos económicos en la etapa del cronista. Oposición va a facilitar la sanción del acuerdo con Repsol. La producción de nafta es récord, pero cubre el 90% del consumo. Subte convalida en tarifa del 4,5, pero con más beneficios. Maduro desplegó mil militares en el barrio más lujoso de Caracas, en el primer dato internacional de la etapa del cronista. Te cuenta que un desperfecto en una planta afectó la red de Movistar y con rebajas del 40% vuelven las promociones para las ventas por TV. Otro de los datos importantes que desde el punto de vista económico tira el cronista hoy en tapa es que Moody's bajó la calificación de la deuda argentina y esto complica la venta a los mercados. La suba de la soja y las tasas altas induzan, inducen a ser galeras a vender más dólares. El cronista comercial en este martes 18 de marzo de 2014. Se Dejo la tapa de la razón, tiroteo en Flores, muere un policía y un delincuente. Ocurrió anoche en Rivadavia y cura Paligüe. El agente de la federal intentaba frustrar el asalto a un taxista y se enfrentó con dos ladrones. Mató a uno, pero el otro logró escapar. El policía recibió un balazo y murió camino al hospital. La otra mitad de la tapa de la razón, dice la noche vestida de verde, San Patricio. Los bares del Bajo, también los de Palermo, Santelmo y Recoleta, se vieron colmados nuevamente por la fiesta en honor al patrono de Irlanda. En cabeza los títulos secundarios, Francisco, preocupado por la exclusión. El Papa recibió a la presidenta y vinculó la exclusión social con la inseguridad. Cristina sigue su gira en Francia. Orden judicial: la tarifa del subte va a revisión. La jueza liberatoria le dio cinco días a la ciudad de Buenos Aires para que analice el último aumento. Del exterior, misterio, el avión perdido. Dicen que habría volado más bajo para evitar radares. Hipótesis cada vez más fuertes sobre el secuestro. Y Racing, otra chance para Mostaza. Merlo parecía al borde del despido, el equipo va último, pero los directivos le dieron una nueva oportunidad. Inflación. Chiquitito, dos líneas, el gobierno admitió que en febrero trepó al 3,4. Provincia, décimo día de huelga docente. Y al lado del logo, primer round, y habla de una pelea entre Jessica Silio y María Eugenia Ritó, casi como abriendo la polémica, esa que siempre llega con los bailando, de la edición 2014 del s h o w t i n e l e Nacieron un día como hoy, en el 46, Javier Martínez, tres años después, Claudio g a v i s con mucha música de Manal, hecha por grandes del rock nacional y por ellos mismos como solistas. Estamos recordando al grupo, al trío, en esta primera hora de programa. Jugo de tomate, Claudio g a v i s y la Mississippi. せめぎおう、おごれとまと、フリおう、おごれとま。 Contábamos antes las distintas visiones que van mostrando las tapas de los matutinos porteños sobre el encuentro de Cristina con Francisco. Y mientras tiempo, página, el argentino hablan de unidad latinoamericana como una especie de, de propuesta política del de Papa para la Patria Grande,、eh, otros medios, el caso de, de Clarín, de La Nación, el caso de. Del cronista señalando la preocupación por、eh, la inseguridad y básicamente por la desigualdad económica que produce esa desigualdad en la República Argentina,、eh, en manos del de Papa, esto casi como, un, como, un, como una como u n bofetada al gobierno, ¿no? hablando de exclusión social, etcétera, etcétera. El único que trata el tema, Malvinas en tapa, y esto por supuesto no es casual. Es la visión del Buenos Aires Herald, que lejos de, de, todas estas, de todos estos análisis, lo que trae es la palabra de la Presidenta de la Nación con aquello del doble estándar. ¿no? Cuando las potencias en el Consejo de Seguridad votan o se, se explicitan a través de, de, de la prensa, porque todavía no lo, no lo han votado, ni es un tema que, que por lo menos tenga que ver con la atención del Consejo de Seguridad. Cuando votan por el tema Crimea o cuando hablan del tema Crimea, por supuesto utilizan un doble estándar. Invalidan la autodeterminación de los pueblos. Cuando hablan de los Kelpers para que voten sobre el futuro de Malvinas, ahí sí la, autodenominación, la autodeterminación de los pueblos cobra vigencia, tiene peso político, hay,、eh, tiene el respaldo de las principales potencias del planeta. Esta es la visión. Que te agrega el Buenos Aires Gerald a las que ya habíamos planteado. Exclusión social, aquellos medios que están a la derecha del gobierno. Unidad latinoamericana, aquellos que están mucho más de acuerdo con el oficialismo. Faltan 10 para las 6. Es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 5 o 50 minutos, humedad 80%, temperatura 13 grados. Hoy se retoma el debate por el acuerdo con Repsol. Será en un plenario de las comisiones de presupuesto y hacienda y de energía y minería del Senado que iniciará a las 14 horas. Discutirán sobre el acuerdo entre el gobierno argentino y la petrolera española por la expropiación del 51% de las acciones de IPF. El objetivo es que el miércoles 26 de marzo el proyecto sea tratado en el recinto del Senado para luego ser girado a diputados y finalmente para su sanción definitiva. a Mañana, excombatientes de Malvinas visitarán al Papa Francisco. Será una comitiva de 40 personas que le pedirán que se sume a la iniciativa de pedir por la paz en el Atlántico Sur. Además, le agradecerán por su gestión cuando era arzobispo de Buenos Aires para que se construya el monumento a los caídos en Malvinas en el cementerio de Darwin. Ayer, la presidenta reveló que el sumo pontífice le pidió que, le pidió que ruegue por los pruebas por la unidad de los pueblos. Sudamericanos para que se mantengan unidos. Los médicos bonerenses a inician un paro de 48 horas. La medida de fuerza fue determinada por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires y se llevará a cabo durante el martes 18 y el jueves 20 de marzo. La entidad denuncia salarios notablemente atrasados, dificultades para cubrir los puestos de trabajo en plantas y guardias del sector y las malas condiciones laborales. Además, advierte que el gobierno provincial aún no convocó a paritarias ni realizó ninguna oferta salarial concreta que permita destrabar el conflicto. Pelota. Vélez recibe hoy a The Strongest por Copa Libertadores. El encuentro que comenzará a las 22 horas en el estadio José Malfitani puede colocar a los d e l i n i e r e s como punteros del Grupo 1. En el partido de ida e l conjunto boliviano ganó por 2 a 0 y tiene 6 puntos, al igual que Vélez y Atlético Paranaense. En la formación que presentará José El Turu Flores estará presente Mauro Zárate, pese a que arrastra una molestia muscular. Humedad 80%, temperatura 13 grados. Federico Martín. 750 avanzanza. Derecho a la información. 5 horas 54 minutos en toda la República Argentina. La temperatura para capital. Y alrededor es, sigue siendo otoñal, como en las últimas dos semanas, en el arranque de cada jornada. 13 grados, la humedad bastante alta del 80%, la visibilidad óptima y el viento es del sudeste a 5 kilómetros en la hora. El extendido está hablando de lluvias para mañana, casi durante toda la jornada, con una mínima de 16 y una máxima de 21 grados. El jueves, una mínima de 15 y una máxima de 27. Ya con mejoramiento del tiempo en el ámbito metropolitano y en las puertas del fin de semana otro descenso de la temperatura con una mínima de 17 y una máxima de 23 grados. Pero Paraguas recién mañana y según el Servicio Meteorológico Nacional, durante todo el día. Todo normal en el arranque de la jornada ferroviaria, todo normal para el Belgrano Norte y Sur, el Roca, el Mitre, San Martín, Sarmiento y Urquiza, y ninguna información que marque que tendremos algún problema en el comienzo de la jornada de subterráneos de Buenos Aires. A partir de hoy le vamos a dar, después de, del info de las 6 menos 10, un lugarcito todos los días, dos minutos a Dijepol hablando con Mordisquito. Vamos a transformar en presente aquello memorable de 1951, antes de las elecciones generales de 1951, porque como hemos dicho mucho, hay. Demasiado ADN político que se repite por generaciones en la República Argentina, de un lado y otro del mostrador, y siempre es bueno volver a escucharlo. Así que será una cita obligada todos los días, después del info de las 6 menos 10, volver a encontrarnos, aunque sea por dos minutos, con Discepolo, hablando con Mordisquito. <risa>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 Esos mismos son los que ahora se ponen una mano en el hombro, miras, miran hacia los costados, se agachan y se dicen: Atenti, <susurra>、mm, ojo, atenti, ¿qué es lo que se viene? Y ahora yo sé, mordisquito, qué es lo que se viene. Y los profesionales del chisme quieren oscurecer la maravilla de ese día sin límites, inventando un peligro que no existe. Una angustia que no se prepara. Ojo, che, cuidado. Compren víveres. No salgan a la calle. Che, atenti. Que no falte comida. Che, ojo, m e oíste. Buscan el desquite de las mentiras sin dignidad y sin heroísmo.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 me Vas a contar que no preferís esta lealtad de los que gritan una verdad argentina a la infamia de los que murmuran. Gracias, maestro, y bienvenido a Prohibido a Manecer. Fumar Paco es fumar basura, pero mucho peor. El Paco te rompe la cabeza, te destruye a vos y destruye a todos los que te quieren. El Paco te mata. Pero, ¿por qué dejarte matar? La vida es difícil, pero vale vivirla. Salir del Paco es posible. Nosotros te vamos a ayudar. Cedronar está donde vos estás. 0800-222-1133. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año. Cedronar, Presidencia de la Nación. Seis son. Seis. Son las seis en la ciudad de Buenos Aires. ...siete cincuenta... Radio AM. Hasta ahora, el único diario que lo trajo en tapa fue El Cronista, aunque、eh, de alguna manera tratando de oscurecer la noticia. Lo que plantea la información que dio IPF es que se acaba de alcanzar la producción de nafta más alta de la última década. Lo que te dice el cronista es que solamente está alcanzando para cubrir el 90% de la demanda. El dato cierto es cómo se está trabajando y cómo la producción de naftas en el país alcanzó el año pasado los 7.610 millones de litros, el volumen más alto. De los últimos 10 años. Un trabajo que, por supuesto, llega empujado desde la nueva IPF, que tanto en el concepto de la exploración como de la explotación, le puso un signo nacional a su trabajo. Y eso, por supuesto, tiene un valor agregado sustancial. Lo hemos repetido hasta el hartazgo.、Eh, la matriz económica de la Argentina de los 90 no necesitaba de petróleo y los muchachos lo que hicieron fue sacar para exportar. Eso fue. La consigna de, de Repsol. Por eso es que a veces, cuando te enrostran el hecho de que en los 90 se exportaba, es simplemente porque la matriz económica de una Argentina que no producía tenía que ver con no usar la riqueza de su subsuelo y estar al servicio de otro tipo de bolsillo. ¿no? El hecho de haber convertido a España durante un tiempito en los 90 en el tercer país exportador de petróleo más importante del mundo, sin una gota de petróleo en casa. Tiene que ver con nosotros, tiene que ver con haber sido el único país que se dio su petróleo en tiempos de paz, un dato del que nunca te tenés que olvidar. Lo cierto es que la producción de nafta alcanzó el volumen más alto de los últimos 10 años. Hasta ahora, y oscureciendo un poco la información, el único que lo presenta en tapa es el cronista comercial. Te reitero que es de 13 grados la temperatura para capital y alrededores, que será de 22, la máxima prevista para el día de hoy, y que recién mañana habría lluvias en Capital Federal y Gran Buenos Aires, según lo que consigna el primer capítulo del pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional. Siguiendo con las tapas de los matutinos porteños, vamos con Popular, que también divide en dos a su primera plana. Por un lado, el encuentro de Francisco y Cristina por la unión de la región. Luego de almorzar con Francisco, la presidenta dijo que el pontífice hizo una apelación muy fuerte a mantener la unión entre los pueblos de América del Sur. Mañana se entrevistará con Hollande. La otra mitad de la tapa de popular tiene que ver con policía y delincuentes muertos tras asalto y tiroteo en el barrio de Caballito. Ocurrió anoche en el cruce de Rivadavia y Curapalihue. Un efectivo de la federal fue asesinado de un balazo en la cabeza tras tirotearse con dos malvivientes. Uno también murió a raíz del enfrentamiento y otro logró huir al advertir que estaban robando a un taxista. Los datos secundarios de e tapa, docentes ratifican paro, pese a pedido de la provincia para que vuelvan a las aulas. La nuz venció a Quilmes en el Clásico del Sur y se acerca a los punteros. Más datos que tienen que ver con lo deportivo, Vélez tiene que sumar de a tres para seguir copado. Hoy reciba de Strongset, Independiente y San Carlos en jaque por deuda, paro de empleados del rojo. Y Merlo s i g u en Racing, pero. ¿Llega el sábado? Se pregunta popular. Dice la prensa a cuatro columnas: diálogo en Roma. No se habló de inseguridad ni de narcotráfico en el almuerzo que el Papa le ofreció a Cristina. Ella sostuvo. Que coincidieron en que la inclusión social es el antídoto contra la violencia. Datos secundarios de etapa: la inflación de febrero fue del 3,4%, según lo informó Kisilov, y habría algo raro en los docentes de la provincia. Declaraciones de los hombres del gobierno de Scioli ayer en conferencia de prensa, los ministros. Nora de Lucía, de Educación, Cristina Álvarez Rodríguez, de Gobierno y Oscar Cuartango, de Trabajo, exhortaron a negociar a los docentes y tiraron esa frasecita que es algo así como la clave de la distancia hoy entre las partes: habría algo raro en los docentes de la provincia.、Eh, a pie de etapa, como siempre, los tres datos que te entrega la gente de la prensa: el atentado a la Embajada de Israel, recuerdan hoy a las víctimas. A 22 años de aquello, duro diálogo con el Club de París, comienza el 26 de mayo, dijo Capitanich, y descalificaron la deuda argentina. Esto tiene que ver con la rebaja de la nota argentina que hizo el Moody's en el día de ayer. Las orejitas de tapa hoy hablan de la muerte de la novia de Mick Jagger. La pregunta que se hace la prensa es: ¿suicidio? Y pide pista, y ahí lo ves a Máximo Kistner. Mariano Recalde afirmó que a la cámpora le gustaría más protagonismo de Máximo Kistner. La prensa de hoy, con b un e o un dato más que es el que te agrega en un recuadro la reunión de mañana de la presidenta Cristina Fernández de Kistner con el titular del Ejecutivo francés, con Hollande, donde, entre otras cosas, y esto fundamentalmente tiene que ver con las hipótesis que van haciendo los medios, El tema Club de París estará muy presente en el diálogo bilateral. Cinco minutos después de las seis, con una temperatura de 13 grados, llega Mercedes Sosa y la flor azul. Machacarera, la flor azul. Y... Mario Arnado Gallo, Antonia Rodríguez a r Que solo me voy quedando, mi viejo tunar. Sintiendo cantar el río para el carnaval. Santiago, Santiago, el estilo. Me acompaña la esperanza en la s o l e d a Cuando si. アルバル、fuiste bien capaz と、pobre corazón。アルバル、ケケバシノカシニゴニアモ、ディレディレ、チャカレラ、エサフォラスオン、ケベナセイアブ。 Aquellos míticos recitales de febrero del 82 en el ópera, La Negra Sosa y La Flor Azul. Sonidos 750 Recibimos a un triunfador, Facundo Cabral en vivo recién llegado de su gira europea. Recital exclusivo en nuestros estudios de José Vélez. De España, la despedida de Isabel p a n t ó Miguel b o s é el debut del conjunto Tecno número uno de Europa. Olé, olé. Las canciones de Cacho Castaño. Beatriz Bonet en una producción musical realizada por Pepito Cibrián. Gran fiesta litoraleña con el b a l e t de Marina y Hugo Jiménez. Los hermanos Barrios y María Ofelia. El grupo Strass en una realización en homenaje a las cancionistas de Buenos Aires. Un triunfador, Liam Simo. El retorno de un juglar, King Clave. Todo el ritmo de Catumba. Los ídolos de la juventud. El rincón juvenil con música en libertad y la visita de las a m a z o n e s El humor de Raúl Portal, el g a t o La parapsicología con el profesor Lotito. El show internacional con Paloma San Basilio. José Luis Perales. j a n g o Franco s i m o n y Pandora. Y en sábado, los entretenimientos que ya conquistaron Buenos Aires. El juego de los matrimonios. s e necesitan dos. Y el boom del momento. El show de los recién. Casado. Sábados de la Bondad con la conducción de Leonardo Simón, la colaboración de Oscar Lasalle y la danza de la fortuna con Roberto González Rivero. Este sábado desde las 13 por Canal 9 Libertad. Medios pasados en 7:50. 6 y 10 de la mañana, si estás comenzando a armar tu jornada, la temperatura. Es de 13 grados, va a llegar a 22. No hay lluvias en el horizonte, recién mañana, s e une el primer capítulo del extendido del Servicio Meteorológico Nacional, que habla de precipitaciones para la mañana, para la tarde y para la noche del miércoles, con una mínima de 16 y una máxima de 21. La cosa mejora el jueves. Máxima de 27, sigue el buen tiempo el viernes con una máxima de 23 grados. En cuanto al servicio ferroviario, absolutamente todo normal para todas sus líneas, Belgrano Norte y Sur, Roca Mitre, San Martín, Sarmiento y Urquiza, y todo normal en el comienzo de la jornada para los subterráneos de Buenos Aires. Murió un día como hoy, pero de 1996 había nacido el primero de junio de 1903. Y hoy, la más grande de todos los tiempos, nos va a dar una mano en la segunda hora de programa para comenzar el día con una sonrisa. Nini Marshall. Buenas noches, Cándida. ¿Qué se trae bajo el poncho? ¿Sobres, papeles? Si no quieres que por bruto te llamen analfabestia, anótate en un concurso de preguntas y respuestas. Muy bien, ¿eh? Va a organizar un certamen. ¿Qué bueno, sí? ¿Que le ayuden? Cuando me atranque,、sí. porque como dice el dicho, para las cuestas arriba quiero mi burro. s e las cuestas abajo, yo me las subo. Pues yo seré soburro para arriba y para abajo. Tenga entonces los、sí. sobres con tenham, las preguntas. Con las preguntas, ten justas. Sí. sí. A, a ver,、eh, de botánica,、eh, de, de química, Pero, de per... historia. Y, de, y la、sí. lista de los participantes. Perfecto. A ver, el concursante número uno, por favor, por aquí, por aquí. ¿Su nombre? Melarmina Cuello. ¡Melarminita! Vas a tomar parte, qué bien. Pues,、bueno, veamos, te ha tocado a ver tres preguntas de geometría. La primera, ¿qué son ángulos? Son ángulos, son los que se levantan de noche. No, no, no. No, chiquita. No, no. Los ángulos son los maridos de las anguilas. s、si、e camino b no la confunda y cambiémosle las preguntas. Estas son difíciles para ella. A ver, Nena, ¿qué tal andas en matemáticas? Bien, niño. Vamos a ver, a ver. ¿Cuántos son dos por cuatro? Dos por cuatro, ocho. Bien, ¿y, y cuatro por dos? Ah, la tabla del cuatro no la s a b e Flojita, ¿eh? Flojita. Bueno, primera pregunta. A ver, si te doy media naranja、ah. y luego otra media, ¿qué tendrás en total? Un par de, e Media. Mal. Segunda pregunta. Si divido un trozo de carne en cuatro, ¿qué obtengo? No sé. ¿Cuartos? ¿Y si lo divido en ocho? No sé. ¿Octavos? ¿Y si lo divido en cien? Picadillo. Lo siento, chiquitas, perdido, ¿eh? Pero recibirás un premio consuelo, toma. Sí, un premio consuelo es un estímulo, un aliento. Y un aliento siempre luce, como decía mi padre cuando comía chorizos. <risa> un aplauso para Belarmina. ¡Gracias! Seis horas trece minutos en toda la República Argentina. Murió un día como hoy, pero de 1996. Nini Marshall. Chistes. Pepe, d e c i r m e algo dulce. Tu puta madre en almíbar. Ja. ja. Ja. Ja. Soy un plato. Dulce boca sucia. Chistes horribles en 750. Para Crónica, por supuesto, el dato más importante de Tapa tiene que ver con Francisco y Cristina, y eso del por supuesto hace gala de Alicia Barrios, una foto de los tres, de Alicia Barrios, la periodista de, de Crónica, de Cristina, saludándola muy afectuosamente, y del Papa Francisco observando la situación, acompaña a la foto central de Tapa, que es la foto de rigor, ¿no? El, el, La foto que, para la que posaron los dos antes de, del almuerzo, antes de, del diálogo, antes del encuentro. Crónica del en Vaticano, Santo Encuentro. Cristina sufrió una esguinza de tobillo el domingo y asistió con una férula a la audiencia con el Papa. Al verla, Francisco bromeó que mala pata. Todos los detalles del almuerzo que compartieron en la residencia Santa Marta. Crónica te agrega Plan Progresar. Bocio se reunió con sindicatos para ampliar la ayuda a estudiantes. Y ahí lo ves a Diego Bocio en la etapa de Crónica, junto a La Roque, a Viviani y Caló, trabajando con la ampliación de las fronteras del Plan Progresar. Lanús 1-Quilmes 0. El Grana quedó a dos puntos de los líderes. Con este partido terminó una nueva fecha. Del de campeonato superior de primera división y otro dato deportivo en tapa tiene que ver con Avellaneda, tiene que ver con Racing y habla de su crisis. Mostaza sigue, pero ya suenan reemplazantes. Los títulos de Crónica en este martes, 18 de marzo de 2014. Vamos con la muy particular tapa. De Muy. El diario del grupo Clarín, el tercero de los que te tira a la calle, Clarín, Razón y Muy. El título más importante, fíjate cuántas cosas hemos repasado hoy que pelean、eh, el hecho de estar en primer lugar en la, en la vidriera de cada primera plana, Francisco y Cristina, inflación, esos son los dos datos más, más salientes, algunos. Casos policiales como la muerte de un policía y, y un este, ladrón en Flores en la noche de ayer, es otro de los títulos que también aparece con, con fuerza, con importancia en los diarios de hoy, pero muy, muy eligió otra cosa. Rocío quiere jugar en boca, su vida lejos de Maradona. La mitad de la tapa de Muy tiene que ver con esta historia. Oliva. Se probará en el equipo femenino del g e n a i s e Es zurda y pasó por River, nada menos. Contó que el 10 le dio consejos de cómo moverse en la cancha. Y la técnica que la va a examinar ya advirtió que no tendrá privilegios. Y entonces la ves en dos fotos a ella en Casa Amarilla en el presente y con la camiseta de River en el pasado cuando Rocío jugaba para el Millonario. Títulos secundarios de Muy. Matan a un policía tras el asalto a un taxista. Flores. También falleció un ladrón. El dato que cuenta lo que pasó en el Vaticano: Cristina se lesionó e hizo esperar a Francisco. Ese es el, el resumen del encuentro entre Francisco y, y Cristina.、Eh, osado look de Flor de la V para un sepelio. Otra muy particular visión, en este caso. De la diosa Jorge Ibáñez. Y dice la gente de Muy, o la v e d e t lució un vestido con transparencias. Eso sí, llevó luto. Sentencia al diario. Otro dato policial: Florencio Varela masacra a golpes a una jubilada por una netbook. Se trata de Blanca Cardoso, tenía 67 años. El último dato, casi a pie de etapa, es un. Una especie de, de, de anexo de la nota central, de la que hablaba de Rocío con la camiseta de boca, y tiene que ver con Diego. Dice, Vicky G. Polatis rumbo a Dubái, y Diego quiere jugar con la, con la griega. Y aparece una foto de, de la griega en, el avión, en un avión, ¿sí? y, y muy te dice, en el avión que la lleva a Oriente. Bueno, la etapa de Muy. Particularísima en este arranque de jornada de martes 18 de marzo de 2014. Si estás armando la jornada, cuando ya pasaron 6 horas 20 minutos del nuevo día, la temperatura es de 13 grados, vas a volver a casa con 22 trenes y sucres, todo, absolutamente todo normal. Silvio Rodríguez, corazón. c o コ a z ó n o s ン、u r コ c o r a z ó ン、c o コ a z ó n c o ン、o スコーン、オスコーン、オスコーン、e スコーン、オスコーン、オスコーン、オスコーン、オスコーン、オスコーン、オスコー Hace unos días confirmábamos que el Papa Francisco iba a recibir a la Reina de Inglaterra el 3 de abril. q u El e encuentro con Isabel II, la jefa de la Iglesia Anglicana, era además un, un encuentro muy, pero muy, muy, muy particular. Unía por primera vez en la historia a dos j e f e s De dos iglesias con raíz cristiana, pero además a dos jefes de Estado muy particulares.、Eh, la guerra de Malvinas dando vueltas, la fecha 3 de abril, un día después del nuevo aniversario del desembarco argentino del 82, y un montón de, de hipótesis en torno a, a cuál sería el eje del diálogo. Hay un gesto político de Francisco muy interesante. Que tiene que ver con el armado de una agenda que anticipe el encuentro con Isabel. Y fue el hecho de que alguien levantara el teléfono, se pusiera en contacto con excombatientes de Malvinas, se pusiera en contacto con los intendentes de Luján, de Tierra del Fuego, con la comisión de excombatientes, y armaran una visita de aproximadamente 40 personas. Para anteceder a, al diálogo con la jefa de Estado británico. Y no es poca cosa lo que genera a través de este gesto、eh, Francisco.、Uh, serán aproximadamente 12 los excombatientes, el resto son 20 familiares de los caídos, un sacerdote veterano de guerra, los intendentes de Luján y de Ushuaia. Y un argentino nacido en la isla Soledad que actualmente reside en el continente. En total serán 40 las personas que mañana van a encontrarse con el Papa. Primero van a participar de una audiencia pública y después habrá un momento en el que Francisco los va a recibir en privado. No es, por supuesto, el primer gesto que él tiene en forma directa con los excombatientes, pero en este caso sí será el primero. Desde que él asumiera como titular de la Iglesia Católica. No es un dato menor el hecho de haber, no sé si alterado su agenda, pero haberla armado de este modo, recibiendo primero a los excombatientes de Malvinas, para después recibir a, no solamente la Reina de Inglaterra, sino además la titular de la Iglesia Anglicana. Mañana entonces, 40 personas, entre ellos. 12 excombatientes de Malvinas estarán con el Papa. Escúchame una cosa. La vida es afano. Soy Javier Calamaro y te quiero invitar a la presentación de mi nuevo disco. Terrorista, profeta, ricotero. Con cuentagotas llueve la felicidad. La vida es afano. La vida es afano. Estoy hasta las manos. Detengan al mundo que quiero bajar. Si estoy en problemas, me importa un comino. Todo me resbala porque soy un bombipo. El 4 y 5 de abril a las 21.30 en la sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. La vida es afán. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Para hacer. Gustavo Campana, de 5 a 7, una M750. 13 grados la temperatura para Capital y alrededores, subs, t todo normal, trenes, todo normal, un poco más de ella, de la más grande, la que murió un día como hoy, pero de 1996, ahora con la piel de Doña Joita, Nini m a r s h a l l Ah, ¿Me perdona, niña Jovita? ¿Cómo no perdonarlo, San Agapito? Si estoy por sus pedazos que me derrito. ¿Sabe que la encuentro elegantísima? ¿De qué es ese abrigo? ¿Conejo pintado a mano? No, cordero rapado.、Ah, cordero rapado. En algunas partes se le fue la mano al peluquero, ¿eh? Es el p a l e t ó que estrené cuando Bartolomé Mitre asumió el mando. Qué bien se le conserva, ¿eh? Es que lo guardo en lata. ¡Uh! <risa> ¿Enlata, eh? Enlata la bartería de mi compadre. Ah, enlata, Sé、sí, como es de piel y mi compadre trabaja en cueros. Qué d e s v e r g o n z a d o Me lo guarda y、ah. yo lo saco para las grandes ocasiones. El sábado para recibir a Degoye en la casa de Pierre. Ah, es como usted. ¿Invitada a la recepción del general de Gol? Invitada no, pero asistí desde la azotea del Cabildo. Sí, sí. como soy ahijada del arquitecto que lo construyó. Ah,、no, tiene ese privilegio, claro. Siempre que hay visitantes ilustres. Sí. Sí. Cuando vino la infanta Isabel, que por cierto se parecía a De Goye por lo voluminosa, no en largo, sino en ancho, porque la infanta era más baja y más gorda. Sí, no sé, no tuve el gusto de. Cuando vino la infanta Isabel, me pasé un día entero en la azotea del Cabildo. Desafiando el sol, el viento. Y las palomas. Me quepará guas, t a a g u a s todo estampado. Pero bajé henchida de felicidad. Aunque hinchada de las palomas.、Sí. Bueno, dejando e s o s detalles, cuénteme por qué se ha puesto hoy su ropa de gala. Porque vengo de asistir a unos esponsales. ¿Ah? Bendito San Rosalí, ¿cuándo o asistiré a los míos? ¿Y los esponsales de quién? De María de las Virtudes, Campana Lago. ¿Conoce s a los campana? Campana, campana, me suena. a p e r o lagos? Los lagos, tan conocidos. ¿Los lagos de Flores? No, son los lagos de Palermo. <risa> Pues ella se casó con Apolinario Cerdas, primo e l secretario de Roque Sáez n Peña, el doctor Porras, c u e p e d u e s p d significa que en paz descanse, ¿no? Sí, porque falleció en la primera remesa del cólera. Yo tuve el gusto de asistir a su velorio.、Eh, a propósito de velorio, los suposales se realizaron.、Eh... Después de 60 años de romántico noviazgo. Después de 60 años. Ay, San Procopio de la Templanza, yo aún no pierdo las esperanzas. Pero entonces,、eh, perdón la indiscreción, ¿no? ¿De, de ¿Qué edad tienen los contrayentes? Y virtudita. Es una muchacha como yo, de edad media. De la edad media. Y, y Apolinario está tan bien conservado que parece un mozo de 70.、No. Entonces se casaron, como quien dice, a, al pie de la sepultura, digo, al pie del altar.、Sí. ¿Y a qué horas consumóse la ejecución? La ceremonia estaba anunciada para las siete de la noche, pero la novia. Se hizo e s p e r a r naturalmente. Al contrario, fue puntualísima. ¿Sí? Desde las siete de la mañana estaba parada, <risa> como un solo hombre esperando a su novio en la puerta de la iglesia.、Madre. ¿Y qué tal Lucía María de las Virtudes? Imponente, con sus ciento treinta kilos y el traje d e raso fruncido era un pastel merengado. Cuando irrumpió en el templo tan gorda y tan majestuosa, parecía una fragata entrando a puerta. Qué emocionante. Llevaba el velo virginal sujeto, pelu... sujeto al peinado. ¿Y、sí, por un grupo de cándidos a z a r e s No, por una promesa. ¿Cómo por una promesa? Una vincha verde esperanza con letras doradas de la congregación de solteras suplicantes de San Antonio. 6 horas 33 minutos. Murió un día como hoy, pero de 1996. La más grande de todos los tiempos. Nini Marchal. Roberto Ventrilo Cuardi. El imitador histórico. Hoy, Juan Manuel de Rosas. Hola, soy Juan Manuel de Rosas. ¿Tenés cambio de 20? ¡Es un genio! ¡Genio! El imitador histórico. En 7.50. Faltan cuatro horas y media para que comience el juicio por la tragedia de Once. Y tal como lo planteamos en el, en el editorial de apertura, ya a esta altura del partido, de acuerdo a lo que marcan algunos medios, por lo menos. De, los, de las o s de l cuatro partes en las que estaba dividida la defensa de los familiares de las 51 víctimas, hasta ayer dos ya habían llegado a un arreglo económico con TVA. Lo que había sorprendido era el acuerdo de las últimas horas al que habían arribado aquellos defendidos por María del Carmen Verdú y por Marcelo Parrilli. No había sorprendido tanto. El trabajo de Miguel Ángel Arce Ajeo, pero sí había sorprendido y mucho que Marcelo Parrilli, hombre del Cels, que María del Carmen Verdú, una de las creadoras de, de la Correpi, habrían llegado a un acuerdo económico. Finalmente la cosa se confirmó, pero la pelea de las tapas a esta altura del partido, con el cierre de ayer, muy caliente todavía al respecto, están marcando lo siguiente. Para algunos. Serán dos las defensas que se van a, a presentar: el grupo del de, abogado Dalbón, que es el más, el más importante desde lo cuantitativo, y la defensa de Menguin y Rey. La nación, te vuelvo a, a reiterar lo que dice en su tapa, consigna que ya la gente de Dalbón arregló. Por lo tanto, a esta altura del partido. Teniendo en cuenta los dos años que nos separan de la tragedia de Once... solamente la defensa de uno de los 51 muertos se presentaría a juicio. También te dijimos, y esto es cierto, que ni siquiera hace falta que la defensa de uno de ellos se presente, ya directamente el Ministerio Público Fiscal es el que se encarga de llevar adelante la acusación contra los 29. Pero no cabe ninguna duda. Que van a pasar dos cosas que de alguna manera van a desinflar la condena. Por un lado, se caen entre el 80 y el 90% de los 350 testigos. Al no ser convocados por las defensas que los habían promovido, estos se caen. Y entonces uno entiende que de alguna u otra manera va a ser. Bastante más flaca la condena porque se va a debilitar la acusación. Vamos a ver qué sucede hoy, si tiene razón o no la tapa del diario La Nación, si se cayeron tres de las cuatro defensas o todavía dos siguen en pie: la de Menguín i Rey y por otro lado la de Dalbón, que cuantitativamente era la más importante. Si estás armando tu día, la cosa arrancó con 13 grados. Va a terminar con temperatura un poquito por debajo de las marcas térmicas primaverales, ¿eh? 22 grados. Mañana, según el extendido, vamos a tener lluvia con una máxima de 21. Y a partir del jueves, ascenso de temperatura mínima de 15, máxima de 27. Y el viernes, la cosa se va a estabilizar en las puertas del fin de semana con 23 grados. c h i q u i l í n de bachín. Julia Senko ウエイト チキン、cuando el sol pone a los pibes d e l a n t a e s de aprender. なすまるみら、いじらくていじにくるのだ quiere。 いい o チキリ。 「こいつ」 Hoy a las 10 de la mañana se va a reanudar en el Senado de la Nación el debate por el acuerdo entre el gobierno argentino y Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de IPF. Discusiones que van a continuar mañana también a las 10, ya con la idea de fijar dictamen para de alguna manera convalidar lo que ya la Cámara de, de Diputados había aprobado. Casi. De acuerdo a, a los números, sin ningún tipo de modificaciones. Pero antes, y sobre todo en el día de hoy, la oposición va a, a expresar gran parte de su desacuerdo y será muy interesante escuchar cómo se va a posicionar hoy la UCR a través de cada uno de los hombres que van a testimoniar a su favor, teniendo en cuenta la posición que tuvo el bloque radical a la hora. De levantar la mano para recuperar la empresa que el propio radicalismo creó allá sobre finales de la década del 20, porque hay una distancia que tiene que ver con el oportunismo político entre aquellas manos alzadas de hace un par de años y este presente que ya tiene olfato a, a, a elecciones generales del año 2015. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Bueno... ¿A quién se convoca? A los ex secretarios de energía, a Gadano, a La Peña, a Montamata, a Puda, a r a o s a aquellos que en los últimos tiempos se han cansado de dar conferencias de prensa, como si fueran un club de ex secretarios de energía de, de otros tiempos, donde brillaba este, el tema energético en, en nuestro país, que habrá que recordarles a muchos de ellos. Que han padecido una de las peores etapas de nuestro país, ya sobre finales de los 80, con la crisis energética y los cortes programados, y otros son parte de aquella etapa menemista donde la energía no se utilizaba hacia adentro porque la matriz económica tenía que ver con la importación, con la deuda externa, con el sostenimiento de un dólar mentiroso a través de endeudamiento y nada de producción, nada de made in Argentina. Por lo tanto. El petróleo que se extraía no se utilizaba, cosa que estuvimos hablando en la primera hora del programa de hoy. Así que hoy vamos a escuchar a los radicales haciendo, ante las cámaras que van a estar en la cámara alta, su pequeño show. Contarán que esto, en lugar de una victoria, es algo así como una derrota para la Argentina, y se irán a casa esperando la votación de mañana. 15 minutos nos separan de las 7 de la mañana. El pronóstico del tiempo para hoy indica buen tiempo, con una máxima de 22. Arrancaste otoñal la mañana, bastante fresca. Está clavada la cosa en 13 grados. Dicen que habrá paraguas en Capital y Gran Buenos Aires. Mañana,、eh, con lluvia durante casi toda la jornada, una mínima de 16 y una máxima de 21. El día que Catita se compró un cachito de la Plaza Congreso. Las cosas he r e c i b i d o se recuerda a cada instante el beso que tú me diste y el puntapié de tu padre. c a n t i d e ñ a qué alegre viene, trae un aire de satisfacción. Que reviento, ¿Sí? como que soy propietaria. Me compré un terreno a cinco pesos el metro. ¿No es uno que me contó que era muy bajo allá por Villapantano? No, aquel no lo compré por metro, aquel lo compré por litro. Pues ese otro con una casita que le vendieron por folleto. Ay, esa fue una estafa. Cuando fui a ocupar la casa había desaparecido.、Mm, ¿Algún ciclón? No, como era prefabricada, me dijeron los vecinos que se la habían llevado en un baúl. ¡Qué barbaridad! Bueno, menos mal que le quedó el terreno, ¿no? ¡Te va! También era para frevicado. ¿Eh? Así que lo enrollaron y se lo llevaron al hombro como una alfombra. ¿Y qué quedó en el lugar? Un ojero. ¡Ja, ¿Y qué hace usted con el ojero? Tocar el piso. Con semejantes、pues、de de a e x p e r i e n c i a no sé cómo le quedan ganas de adquirir propiedades, Candidiña. Es que conseguí una zanja, ¿Sí? así con toda la eje, una zanja. Un terreno ubicado en lo más central de la ubre. De la urbe será, ¿no? Hombre, el otro día que le dije que me gustaba la, la urbe asada, me dijo que era la ubre. Pero, o q o Mire, no, permítame, permítame. El, la ubre es este.、Bu Bueno,、pa、siga, siga, Laura, va. Media manzana en el mismo omblijo de la ciudad. Sí. Cinco mil metros cuadrados. ¿sí? Cinco mil, y de los metros más grandes y más cuadrados. Ah. Qué bien, ¿y cómo hizo? ¿Se sacó el gordo? Me saqué los ahorros del colchón,、ah. porque ya sabe usted que yo no me fío de los bancos. Ya sé, si usted su platita en el colchón. d Onde ¿sí? no lo sepan más que los insectos y yo. Veinticinco、ah, mil ¿sí? pesos, p a g u é por un. un l o t En e el centro mismo de la Plaza del Congreso. ¿En la Plaza del Congreso? Como suena y truena. Me compré el pedazo donde está la fuente para que me sirva de pileta. Y a lo mejor un día me da por bañar. Me dijo, sí, s i a m a n e z c o con a j a l l a s Pero、eh, dígame, Cándida, más que Cándida, ¿quién le vendió eso? Toma, a su dueño. o ¿Eh? Un millonario que está liquidando unas plazas que tiene, la costanera, el cementerio. o Ah, h en cementerio también? ¡Uy! Vende media chacarita edificada por nada. Mire qué ocasión para usted que quiere una propiedad horizontal. La boca se te h g a a un lado. Oiga, sea, ¿por qué no lo compra usted? Ah, yo elegí la plaza por aquello del pasto.、No. Ah, yo teniendo pasto soy feliz. El dueño quería venderme el pedazo donde está la estuata, esa de, de, de la diosa pajana. La de mármol, esa. esa. Esa. Pero, ¿para qué rayos quiero yo una estuata? Sí, para, para retratarse con ella, por ejemplo. No, yo no me retrato en compañía de mujeres desnudas. Que después dime con quién andas y te diré quién eres. Pues sin embargo, las estatuas en una plaza. no sirven más que para que las palomas les falten el r e v é o El recuerdo de la más grande murió un día como hoy, de 1996. Nini Marshall. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Es la hora 6, 50 minutos, humedad 82%, temperatura 12 grados 5 décimas. El radicalismo buscará derogar el acuerdo con Irán por la AMIA. Los presidentes de los bloques de diputados y senadores de la UCR encabezarán este martes una audiencia pública que, con ese fin, se realizará en una dependencia de la Cámara Baja. Junto a Mario Negri y Gerardo Morales estarán autoridades de otros bloques parlamentarios y legisladores nacionales. Además, se invitó a las autoridades de la AMIA y la DAIA que se oponen al memorándum de entendimiento con el país. Islámico. Patria Grande. El presidente de Bolivia presentó un proyecto de ley minera. Evo Morales destacó que esta iniciativa, de 241 artículos, tuvo la participación y el consenso de todos los sectores involucrados en el tema. Cabe de destacar que la nueva ley favorecerá la actividad privada y establecerá además que la Estatal Corporación Minera de Bolivia participe en al menos seis compañías subsidiarias. De afuera. Japón anunció sanciones contra Rusia por reconocer a Crimea. El ministro de Relaciones Exteriores, n i p ó n confirmó que se suspendieron las conversaciones para simplificar las visas entre ambos países y el proyecto de un nuevo pacto de inversiones. Fumio Kishida remarcó. Que el referéndum en Crimea viola la constitución ucraniana y que Japón no reconoce los resultados. Además, destacó que el reconocimiento de Rusia a la independencia de la región viola la unidad, soberanía e integridad territorial de Ucrania. Deportes. Argentina sumó cuatro medallas doradas en los Juegos ODE Sur. Las preseas las obtuvieron en vela, los palistas Julio Olso Garay, Cecilia Carranza Azaroli y Francisco Rena, mientras que el seleccionado más Masculino de volei derrotó a Chile. Por otra parte, el representativo de fútbol, dirigido por Miguel Leme, cayó 2 a 1 en la final frente a Colombia y se quedó con la medalla de plata. Está despejado el cielo sobre Buenos Aires. Humedad, 82%. Temperatura, 12 grados, 5 décimas. 7.50 a v a n z a n z a Derecho a la información. Banco Provincia presenta Punto Efectivo. Un nuevo servicio que te permite extraer dinero de un cajero automático Link sin usar tu tarjeta. Práctico, rápido y seguro. Olvídate de viajar 400 kilómetros para socorrer a tu hijo que se fue de mochilero y perdió la mochila. Punto Efectivo. Saca plata sin sacar tu tarjeta. Banco Provincia. De tu lado. Para más información, e n trae n Banco Provincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Cuidado 2 r e s t r n c a l l e s número 726 La Plata. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. No s vamos reiterándote que para la mayoría de los matutinos porteños, hoy el gran dato fue el encuentro de Cristina con el p a p a Francisco en el Vaticano, cada uno midiéndolo. A través de su prisma, cada, cada, cada cual iba atendiendo su juego, hablando de unidad latinoamericana, tiempo, página, el argentino, hablando de exclusión social, como el gran dato saliente del diálogo a solas de la presidenta con el Papa, Clarín, la Nación, el cronista, y trabajando en soledad el tema del de, doble estándar de cómo los países que tienen la posibilidad del veto en el Consejo. De seguridad de Naciones Unidas, o sea, las grandes potencias, generalmente cuando hay que votar el tema Malvinas, están a favor de la autodeterminación de los pueblos, y cuando hay que trabajar el tema a Crimea, por supuesto, están en contra de su anexión a Rusia, en contra de su propia decisión de la anexión a Rusia, dato que solamente trae en tapa como dato saliente, como el más importante de, de la reunión, el vuelo sairejera, y esto no es un. Un hecho casual. El tratamiento del nuevo índice de inflación, levemente inferior al de enero, pero aún muy alto, y en función de lo que dijo el gobierno, producto del cimbronazo que generó el, el poder económico, primero con la corrida cambiaria, después empujando a la, a la devaluación y, por supuesto, a, a la inflación, es lo que hemos visto en los últimos dos meses. Pero según Kisilov, son datos que no sirven para armar una especie de hipótesis anual. Porque a partir del mes que viene, ya con esas variables bastante más quietas, bastante más tranquilas, la cosa se va a, a regularizar. Son los dos grandes temas que aparecen en los medios. El otro es el que hemos trabajado a través de un par de editoriales y que hasta este momento、mmm, son una gran pregunta sin respuesta: ¿Cuántos serán los abogados que se van a presentar en la querella por el juicio de la tragedia de Once? Según la mayoría de los medios, son dos: Dalbón y la defensa de Menginis r a y Según La Nación, solamente quedaría la defensa de m e n g i n i Por lo tanto, de los 51 muertos, solamente uno tendrá a su abogado en el estrado para jugar a los 29. Hay que esperar hasta las 11 y ver si TVA acorraló económicamente o no. A la mayoría de las víctimas y puso en el bolsillo de algunos abogados una cifra con demasiados ceros. Nos vamos, ya llega la patria transpirada, nos vamos con la Pomenia y una versión bárbara de Pedro Aznar: y s una r rocha. Yes.